¿Qué pasó con las peladas? ¿Qué pasó con las peladas? Pero aquí no hay peladas. ¿Ves que quedaron en casita cuidando a los hijos?、Eh. Que se acerca, se acerca el mes del padre.、Eh. En e s e mes festejamos a las mamis. El próximo los festejamos nosotros. ¿Dónde、ah, no, están los que ya son papis? ¿Cuántos son ya son papis? eh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 チャクマイああせなピザ muchachos! あげパゴスエス u ィンケ n ど e で ay エスウィンケ o どうですか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 solamente locuras solamente t e e v i s o r a s aquí en su v i v i d a que junto a s o l b e t y la animación de el semi n que vamos a i í a y í que ritmo vamos a darle a toda la gente en la parte afuera vamos i n v i t a n d o a seguir arribando アルキポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン オーかかららディシのギフトボール、そ A los amigos de la Merced, a los c h a m o s latinos, a q u í v a m o s a las tres calles, a la una, a las dos y a las tres calles, ¿eh? eso p o r a q u í s o n muchachos. Y a los altaricos. おいかっこいいおいや、これかで Zorzi。えっ、ジャンボ Zorzi? これ、どうやってのキャンペーンどうも、それいい もう一度もう一度もう一度もう i 度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度もう一度 どういうこと レ a ェンドエッジエッジエッジエッジエッジエッジエッジエッ Próximamente s o y en Cotopaxi, próximamente estamos muy aquí en Cotopaxi, ayúdame a todos, bien Cotopaxi, próximamente aquí con The Music, rico sabor. ay, ay, ay. どうだい ピッチャー、今日はピッチャー、キング・アステム・ジェイ、ソルテ・ディジェイ。 だ n g エサをかけたらかばんにんのめかれそりのアルビーエサをんけいのレビィーせいぜいけばかそりゃあきんのんぐいのんぐいのんぐいのんぐいんぐのんぐいのんぐいのんぐいんぐのんぐいのん アメリカのブリューンとサーリカ、サービスアピール、o レダー、アイテム、a イテム、アイテム、アイテム、アテム、アイ En ese momento vamos a saludar a la gente, los chavos latinos. ¿Cómo e s t á n los chavos latinos? También vamos a saludar a toda la gente, Y los amigos de la Corte a é r e y o t o n a los chavos, chavos de la p e r s e d Rico, por supuesto, compartiendo por ustedes ese lindo、show. fin de semana, compartiendo la mejor locura, las mejores mezclas, un dos, a 2 y Dizzy. e l DJ、para d a r el c a m b i o y ver la g a n t e de remix, un d i a m i t a más, Oye, que rico, vamos ahí. por su c e s o hoy está la gente que esta tarde bailó en Cayambe alguien que ha bailado en esta tarde en Cayambe las j u l i a n e s no hay que ver la gente que bailó en el 15 La gente que bailó en, el... en Quito a ver la gente bailó en Quito ¿eh? La gente que ha venido en la ruta 7 t y también está por acá. Saludos a la gente de la ruta 7. Vamos, a i r k i Saiki. Saiki. Es p a la t r i p a la t r i p a la t r i p a la t r i Qué sabor.、Eh, muy bien, muy bien, muchacho. s、eh, l l a sabe. con este tema ya dejamos en las manos d y... Remix, Corwin de Aversia, ya... nos vamos a al descanso. Así es, amigos y amigas, en esta noche, todo listo ya, quienes hacemos King of the Music para ponerte la rumba total en este super fin de semana, San Sábado, un sábado muy especial, el homenaje a la mamacita, por supuesto. Salvete, amigos, en esta tarde y noche se prepara a poner, a poner música sin censura. Vamos a saludar en ese momento, dice y salvete. La creatividad del Rhythm and Bass. Con una agresividad radical. En música mix. Viene ahora. d i r i y sorbete. Energía. Con una gruesa capa de profesionalismo. Que se pega a tu piel. Cuatro. Tres. Dos. Uno. The Good Vibrations. Así es, amigos y amigas. En la parte de afuera, la invitación a seguir haciendo ingreso ya. Listo ya para iniciar en esta noche, súper fenomenal. El campeón de campeones. Listo acá, d i s a y Sorbete. A poder l u c i c a m p e ó v o e n e f i c i a n d o de esa manera. El sabor que a ti te gusta en g r i s a y amigos en los s u p e r i o r e s v n o s a vamos a seguir haciendo el ingreso c a m o s u e n a c o m o s u e n a c a m o q u ir e r i c o e s o gracias a Eric y Dayana p r o v i c i o n e s en Cayama en Open Pizza Pero se entiendo solamente los mejores e x p o n e s q e habrá música. Toque、okay, en el sabor de i l l i s Total en la noche, super sábado sensacional en pívot, la mejor combinación con siquiera. c Palanque maestra, p r o s e c c i ó n en Westlands y su sorbete n con el jugador, p o r su p u e s t o Por supuesto, seguimos haciendo la i n v i t a c i ó n A los amigos y amigas en la parte afuera, callame, prepárate a escuchar la mejor vibración en la noche e r este Super Sado sensacional. En vivo solamente los mejores exponentes de la m ú s i c a ¿Cómo se ve, DJ? ¿Qué pica? Eso es Keep Open Music del Ecuador. tres mesuras y como dice lindo rico queremos s a l u d a r en esa noche a todas las m a m i s por supuesto en este homenaje muy especial en este super sábado DJ, a h la noche es sensacional. Suéltalo, qué rico, qué rico, qué rico, lento, lento, más lento, más lento, más lento, más lento. Ahí por su hueso. Con esta pila chicos, q e en esa luz estamos cargados de muchas sorpresas en el transcurso de la noche. Un c i e b r e que rico, compartiendo ya con los amigos de e l y d e Producciones, buenas noches. A los amigos de m a c r o m i n buenas noches. t o d listos ya, listos y preparados ya para brindar un espectáculo totalmente garantizado. Y ahora, como dice, te embala, te embala, te embala, te embala, te embala, te m b a l a te DJ. De, DJ aplacando botones. Señoras y señores, en la parte de afuera, p o n e n s e las f i l a s La habitación ya se echa, a o ¿no? Solamente los campeones. ペンケセサーってうことばりのうとうことばっかりうううううううううううううううううう El 50% de nuestro sonido profesional, los recursos de los amigos se van a salir. ¡Súper valiente! ¡Mónico, mónico, mónico! Esto es gracias a Enrique Italiana p r o d u c c i ó n y a s s e g a d o de d i c h i n c a p o r n e t de Rosa. ¡Sigue el pone! ¿Cómo lo escuchas, e ¿eh? a n どうぞよろしくお願いします。 Ahí estamos t o d o chévere. Qué rico. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigos, c o n o c e las pilas de la parte de afuera a seguir haciendo el ingreso. Arribando ya la pista multicalor. A pasar con nosotros esa noche de Navarral. Suelta la t e n c i ó n c o m i a n d o de música, DJ Sorbete. Hoy soy un. s ú p e r que rico. Bueno, recuerda que contamos con un excelente servicio de barbar. n o s Tenemos vinos, tenemos la rica cerveza, Pilsener, para pasar en esa noche.、Hola. Super que chévere, desequendo a los m a m o s o s por supuesto. ¿eh?